Eh, más allá de ser de la comisión de acto, soy trabajador de la fábrica militar de más de 40 años, en el cual hoy estamos eh, visibilizando la situación para resolver la asamblea de esta mañana. Pues estamos desde el viernes, ¿no es cierto?, con una carta en frente a fábrica, y hoy a las 5 de la mañana empezamos una asamblea donde se determinó movilizar en Caragón hasta la hasta la Intendencia de Solí Beltrán, donde me recibió el Intendente Mariano Caminelli, y mandó nuestro apoyo ante la situación por la que estamos atravesando los trabajadores, y después se resolvió continuar la caravana, ahora estamos en la esquina de los bancos, en la ciudad de San Oreso, y por sobre todas las cosas, lo más importante, que va a ser también el día jueves, una marcha, eh, a Capitán, ¿no es cierto?, donde vamos a concentrar todas las fábricas allá frente a Cabildo, donde reciben las autoridades nacionales de fabricaciones militares. Alberto, consultarte por eh, eh, la situación de los eh, trabajadores, ¿tuvieron alguna explicación por parte de la dirección de la, de la fábrica? Eh, ¿Esto es irreversible? ¿No hay ninguna mesa de diálogo que pueda generar un espacio o una instancia para poder revertir esta situación? No, no, no, absolutamente, mira, absolutamente una negativa total. Nosotros nos enteramos de esto porque el día viernes al mediodía invadió la, la la Gendarmería la planta de Río Tercero. Ahí nos empezamos a enterar que algo iba a suceder porque uno que ya tiene una experiencia cuando ve que se empiezan a movilizar las fuerzas de seguridad nacionales hasta estas unidades productivas petroquímicas Entonces voy a decir, algo va a pasar. Entonces, al suceder eso en Río Tercero, nosotros acá lo empezamos a, a movilizar hasta el punto que hicimos una concentración a partir de las 3 de la tarde frente a la fábrica y después nos recibe el subdirector de la mini informándonos que sí, iba a haber 49 despidos, nos pone la lista arriba del sitio y le digo, no, por favor, nosotros no, digo, son ustedes que confesionaron la lista, son ustedes los que tienen que dar la cara la persona responsable que hizo esta lista, ya sea director, si director, o jefe de recursos humanos, quien sea, ven la vengan la conocer a ustedes, hasta tal punto que no fue así, no nos dijeron por qué eran los 49, a qué, a qué respondían los casos especiales y nada, solamente lo que después que salimos de ahí, colgaron la lista en el portón de la fábrica, y compañero la leyó, eh, como fue en diciembre, sucedió de vuelta ahora, sin explicaciones ni nada. ¿Y aún no han recibido telegramas o alguna otra notificación además de la lista? Lamentablemente no, hasta mañana los compañeros que entraban a las 6 de la mañana se presentaron y le, le, le dijeron que no podían ingresar porque ellos estaban cesanteados y que iban a recibir el telegrama. Los compañeros que entraban a las 7 de la mañana también, así que hasta ahora por lo menos nadie recibió nada con respecto a lo que es eh, que eso de que el compañero se encuentra cesanteados. Así que los compañeros fueron a hacer la denuncia como corresponde a la policía que la empresa no lo dejó ingresar y después eso después veremos nosotros la denuncia que vamos a hacer al Ministerio de Trabajo porque esto es un avancemento a lo que es la libertad laboral, ¿no es cierto? Claro. Alberto, ¿cuántos eh, trabajadores son los que están en, en estas en nóminas, en esta lista que quisieron ocupar su puesto de trabajo y que no pudieron? Sí, actualmente son 49 compañeros acá en Beltrán, 59 en Río Tercero y 42 en Villa María, y calculamos que pueden, hoy informaban, ¿no es cierto?, los compañeros de Sede Central que pueden llegar a ser 20. Alberto, eh, ustedes estarán movilizándose a la Ciudad de Buenos Aires, nos decías eh, previo, eh, recién a ese instante, por este motivo, junto a todos sí, los compañeros de las distintas delegaciones lo resolvimos en la asamblea de esta mañana ya una movilización a Buenos Aires colectivos que van a salir a la de la ciudad de San Lorenzo de la fábrica del sindicato así que esto es lo que se resolvió porque esto hay que visibilizarlo también en capital donde recibe como dije las autoridades nacionales eh, Alberto, estuvo circulando un memorándum que eh, calculo lo llegó a usted un comunicado interno que lleva la firma del ingeniero Luis Riva, interventor de fabricaciones militares eh, dando cuenta de que eh, en los últimos tiempos se ha sobrepoblado la planta donde se ha generado un puesto de trabajos y generación de salarios para trabajadores que no tenían tareas asignadas para hacer, esto es así eh, circuló este a comunicado, ver. no circuló este comunicado a ver Vos trabajás en una radio y vos trabajás en un lugar. O si a vos no te compran el papel, ¿no es cierto?, para escribir, a vos no te compran la birome para escribir, no te compran las cosas, los insumos, ¿qué pasa con tu trabajo? ¿Qué dice? Estás al divino botón. Claro. ¿No es cierto? Si a nosotros no nos compran los insumos, los insumos que necesitamos para producir, ¿eh? entonces sí te van a decir. Entonces lo que nosotros estamos diciendo indirectamente el Estado Nacional está produciendo un locao patronal, ¿no es cierto?, para demostrar que hay gente que está de más. Siempre lo dijeron ellos, que este era un reservorio de la CAMP, la CAMP son compañeros que trabajan, son producciones continuas, o sea, un compañero va atrás de otro produciendo un producto que son elementos y producciones necesarias para las puertas armadas y puertas de seguridad nacionales y provinciales, o sea, Eh, no es que hay gente que está que está cobrando un sueldo, que momento como se dice, es un ñoqui. No, absolutamente. Esto es lo que pasa es que, como en su momento eh, la estuvo manejando eh, el licenciado Rodríguez, una persona eh, cerca de lo que fue el gobierno anterior, entonces se dice que es un reservorio de la cámpora. Pero no es así, acá son todos compañeros trabajadores que cumplían una función... Gracias a distintas partes de las producciones, las comisiones, disorcibos, plantas de esta época. Alberto, agradecerte por estos minutos en diálogo con eh, Radio Aire Libre y estaremos en contacto y desde aquí mandamos nuestra solidaridad para claro, todos los trabajadores. Te agradezco, te agradezco y gracias a ustedes por darle discusión a esto porque realmente lo que está pasando, no esto no pasa con fabricaciones militares, está pasando con todo el ente nacional, productivo nacional, está pasando con los astilleros está pasando con el senaje está pasando con con la con con la energía atómica está pasando con lo que está pasando con la naja allá en arroto en neuquén con la producción de agua pesada o sea nosotros estamos viviendo el estado nacional una desinstrución lo que es lamentable a la de distribución de impacto productivo nacional en el cual somos estratégicos nosotros para la defensa nacional como te dije antes y a la defensa no es cierto que la seguridad interna del país. Pero bueno, este gobierno lo viste lo que hizo, sacó la prefectura, sacó la gendarmería de las la frontera, mandó al ejército y lo trajo todo al territorio, ¿para qué? Para reprimir, porque esto, esta gente se ve venir que en cualquier momento, esperemos que no terminemos mal como en 2001, porque siempre ponemos los muchachos, lo ponemos los trabajadores, la pone el pueblo, que no suceda una cuestión, pero esa es la realidad, trajeron todo para acá, porque en cualquier momento empiezan a reprimir. Alberto, ¿A vos es, te parece sí. que el Río Tercero hayan, hayan aterrizado más de 100 gendarmes en una planta productiva que son trabajadores? Claro, claro, claro. sí, no, la verdad que es eh, preocupante de eso los... De eso los por supuesto, que tiene que preocupar, que tiene que preocupar, y eso nos preocupa a nosotros más todavía, que somos trabajadores, nosotros nos vamos a decidir la fuente de trabajo, ¿comprario? y es nuestra dependencia, nuestra vida.